Una derrota, como ¿Qué, ¿Qué valoración harías el partido? Bueno, hombre, ha sido injusta, pero cuando fallas tanto, pues es normal que al final el equipo contrario se aproveche y, para en bueno, dos errores puntuales, pues nos han hecho un par de goles. Uh -huh. uh, duele más uh, si cabe porque el segundo gol minuto ya 91 tiempo de descuento, uh, uh, cuando como menor un empate, ¿no? Se había uh -huh. se había podido sumar un punto más, ¿no? Pero bueno, últimamente nos está pasando, ¿no? Que por desgracia pues bueno, hemos ido ganando todo el partido y Y al final ese empate ahí un poco raro porque había un jugador fuera de juego 10 metros, la gente os ha intentado, bueno pues más con el corazón que con la cabeza, ir a marcar el segundo y bueno, era una contra, pues nos han hecho ese gol que luego no hace justicia a lo que se ha visto en el partido porque con 1-0... Hemos tenido hasta tres ocasiones muy claras para decantar el partido a nuestro favor, ¿no? Normalmente pasa eso, ¿no? Cuando se, cuando perdonas o acabas pagando, ¿no? Y el fútbol eh, suele ser así de injusto, ¿no? Sí, hoy ha sido así, ¿no? Otros días, pues, la verdad no, no había más remedio que aceptar una derrota o un empate, pero hoy lo cierto es que se hace un poco muy cuesta arriba aceptar esta derrota cuando ha sido totalmente inferior al equipo contrario. Uh -huh. uh, ¿Cómo, cómo estaba el vestuario final del partido? Supongo que caras largas de por la derrota, ¿no? Sí, un poco frustrante todo y viendo pues que, que intentas trabajar y que, bueno, seguramente los chicos hoy con 1-0 yo creo que podríamos haber hecho algo más y y luego queremos reaccionar cuando nos empatan y entonces pues se te queda un poco la cara a largas uh -huh. uh, es lo que decías tú, ¿no? con, con el 1-0 ha habido bastan, uh, bastantes oportunidades para marcar el segundo y finiquitar uh, el partido, ¿no? con 0-2 la historia probablemente hubiera sido diferente, ¿no? efectivamente uh -huh. pero bueno, ha sido un... Un tiempo de partido que no lo hemos sabido jugar que, que hemos dejado que el equipo contrario se meta dentro del partido y, y bueno y cuando cuando fallas esas ocasiones lo normal es que te empaten eso está claro la semana pasada la semana que viene perdón Edu, un partido en rubí un rubí que está ahí en la parte alta también un partido complicado no supongo Sí, está aprovechando muy bien los tropiezos de, de todos y Bueno, al final hoy seguramente habrá hecho un buen partido en vizar hatido arriba va a ser complicadísimo porque ya nos acordamos de la primera vuelta que aunque ganemos nos costa mucho y, y tienen jugadores muy serios y, y muy puestos ya en estas categorías y bueno vamos a ver si intentamos recuperar nuestro nuestro buen juego. Pues eso esperemos, Edu, uh, que el Pelada recupere el buen juego y si no, como mínimo, pues uh, que se puedan conseguir los tres puntos uh, ya después de uh, tres partidos empatando y una derrota. Esperemos que se puedan conseguir ya los tres puntos y además si es jugando bien, pues mucho mejor. Edu, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.